voy a pasar no, no, no, no, no. ¿Qué le pasa a eso? <ríe> <ríe> Por el record, ¿no? ¡Moso! ¡Alto plano! Si así se lo agarraron, ¡increíble! Bueno, una más